¿Buscas trabajo? Apunta a este teléfono y llámanos al 965 14 25 21. 965 14 25 21. Si buscas trabajo, la OID te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Alicante y todas las localidades de la provincia. Llámanos al 965 14 25 21 o visita nuestra delegación en calle Capitán Segarra 24, Alicante. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti. Así es, ya lo sabéis entonces, la Organización Impulsores Capacitados en toda la provincia y sobre todo acá en Alicante y en Costa Blanca necesita vendedores. ¿Quieres trabajar? ¿Quieres tener la oportunidad de trabajar y de colaborar con este proyecto solidario de la OID, Organización Impulsores Capacitados? Pues nosotros te vamos a entregar en los próximos minutos más información en este magazine del día viernes 20 de mayo del 2016. Recordad que luego a las 2 de la tarde vendrá nuestro programa de deportes, deportes al día con la previa del fin de semana del Hércules de Alicante y del Elche Club de Fútbol los dos eh, representativos ahora mismo del fútbol que se están preparando con miras a este fin de semana, el Hércules ya en playoff, que viaja a jugar a Tudela ante el Tudelano, y el Elche que hará lo propio jugando en Córdoba con los locales la próxima semana, a contar del próximo domingo, desde el partido en Córdoba tendrá tres partidos, tendrá jornada domingo, miércoles y domingo el Elche Club de Fútbol, tratando el equipo de Rubén Baraja entonces de certificar ese paso a los playoffs buscando el ascenso a la primera división del fútbol español pero vamos a, y luego de hacer el paréntesis, hablar de la OID, de la Organización Impulsores Capacitados, porque tenemos en nuestros estudios y le agradecemos su gentileza de estar con nosotros in situ. A la delegada provincial de la OID, acá en Alicante, a María Ortuño, que está con nosotros para dar inicio a nuestra sección que hemos denominado OID al Día. María, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal todo? Pues estamos estupendamente, la verdad. ¿Cómo están los compañeros por ahí en la delegación? ¿Todos bien? Bien, trabajando, eh, como siempre, y, y a más. Eh, María, Bueno, eh, coméntale un poco a nuestros oyentes y a las personas que quieran tener un poco más de, de información eh, cómo se pueden acercar hasta las oficinas de, de la OID, hasta nuestra delegación y requerir más información para, para poder trabajar en este proyecto solidario de la OID. Bueno, nosotros estamos en la calle Capitán Segarra, de número 24, en Alicante. Eh, tenemos siete oficinas en toda la, lo que es la provincia, eh, repartidas entre Alcoy, Elche, Benidorm, Petrel, Orihuela y Torrevieja. Y, bueno, un teléfono en contacto eh, sería el 965-142521, que muy gustosamente, pues ahí podemos dar toda la información y a todas las personas que necesiten trabajar. Nos estaban preguntando y requiriendo un poco más de información del, del contrato que se le puede hacer a estas personas que quieran colaborar en la venta de nuestro boleto, del boleto de la OID, del boleto solidario. María, eh, sería bueno recordar eh, siempre esa posibilidad para quienes quieran eh, trabajar y, y este contrato... Precisamente, nosotros ofrecemos un contrato con seguridad social, eh, con sueldo fijo más comisiones, pues como un contrato normal y corriente eh, para cualquier persona que alcance los objetivos que se marcan, lógicamente. Uh -huh. Y las personas ya lo pueden hacer directamente en la delegación y hay un número de teléfono que sería también bueno poder repetirlo y reiterarlo, reiterarlo, María. Sí, el teléfono de Alicante es el 965 14 25 21 o el que viene detrás de los boletos que nuestros vendedores ponen en la calle todos los días, que es el 902 113 883. Uh -huh. ¿Y cómo ha estado la venta del boleto estas últimas semanas, este último mes, María? ¿Qué tal el movimiento? ¿Cómo va? Eh, vendiendo bien, porque lógicamente el, el buen tiempo acompaña y bueno, pues eh, la gente como que se anima más, y... Y todo, todo, va, todo va en la misma línea. Y, y esperando que, que pueda ocurrir lo que ha ocurrido y ha acontecido las últimas semanas, los últimos días, que hemos entregado muchos premios a lo largo de toda la geografía española, y ojalá que un día pueda caer aquí en Alicante, en la provincia. Sí, sí, bueno, Alicante es una ciudad y provincia donde los premios han salido bastantes, ¿eh? ¿eh? Los de tres cifras, cuatro cifras, eh, eso está a la orden del día. Pero me vemos? refería a propósito de esta racha positiva que hemos tenido de entrega de premios. Ojalá que caiga pronto. Hombre, claro. <risa> esta es la idea, ¿no? Sí, pero, sí. pero sí sabemos que, que ha habido muchos premiados en sí, los últimos años. Sí, sí. De hecho, el primer premio importante en cuanto a serie cayó en Aspe en el año 2002, que fue el número con serie que hasta la fecha no se había dado y se dio en Aspe, Vendió íntegro y, y, bueno, todavía se está pagando porque es un premio de estos de 60, de 60.000 euros al año durante 25 años. Ah, vale. ¿Sabes? Entonces, bueno... Un buen pues premio, está Muy eh. bien. Esto es un sueldo, ¿no? Son tres sueldos. Es como una jubilación. Una jubilación, sí. Vaya, sí, qué jubilación. Sí, sí, sí. Y además que luego pasa de padres a hijos porque si... Ahí está, es que lo tienen ahí. Sí, lo, lo importante es que una vez más siempre entregamos esta información porque sabemos que, que lamentablemente eh, tenemos un entorno que es, que es complicado para la OID, para la Organización de Impulsores Capacitados a propósito del monopolio que, que existe lamentablemente en España y, y este tema de, de los boletos solidarios eh, lamentablemente no es la excepción. Los premios sí se pagan en la OID, en la Organización de Impulsores Capacitados. Eh, contamos con 27 años de historia y eso quiere decir mucho, ¿no? María, ¿algo más que nos quieras comentar de la delegación de la UID de la Organización de Personas Capacitados, en nuestro magazine de este día viernes 20 de mayo del 2016? Pues nada, que estamos abiertos a, a cualquier persona que necesite información en cuanto a discapacidades y demás, porque también contamos con una asesoría jurídica en nuestra central y que estamos para todo. Eh, para dar trabajo, para dar información y sobre todo para dar premios. Y como nosotros representamos con esta radioemisora y también con nuestros compañeros de la delegación a la OID Organización de Impulsores Capacitados en Alicante, en Elche en la provincia de Alicante y en Costa Blanca, eh, hemos querido también eh, integrar las eh, noticias y las informaciones relacionadas con la discapacidad en este contacto que vamos a tener y que tenemos cada dos semanas con la delegada de la OID en la provincia de Alicante, María Ortuño Así es que vamos a resumir las noticias que se han producido sido en el último mes eh, en Alicante y en Costa Blanca María para que las podamos comentar también y, y, y podamos entregar nuestra opinión al respecto. Y vamos a comenzar en Alicante porque los usuarios de vehículos a motor podrán usar el bus de forma temporal. El Ayuntamiento permite el acceso a las personas discapacitadas hasta que haya un protocolo específico. El Ayuntamiento de Alicante ha decidido permitir en las últimas semanas temporalmente el acceso a los autobuses públicos a personas con problemas de movilidad que utilicen vehículos a motor hasta que se desarrolle un protocolo más detallado. Así lo comunicó el concejal de seguridad a las dos mujeres que en las últimas semanas impidieron la salida de un autobús como medida de protesta por no poder acceder con sus vehículos a motor. Para nosotros es fundamental garantizar la accesibilidad total en la ciudad y estamos trabajando duramente para conseguirla. El problema es que con este tipo de vehículos existen problemas de homologación, no solo en Alicante sino que en el resto de ciudades de España pero nuestra intención es buscar una solución a la mayor brevedad posible le trasladó el Edil eso sí se deberán cumplir unas condiciones mínimas con el fin de asegurar su integridad y la del resto de usuarios del autobús entre ellas el Ayuntamiento Alicantino detalla que solo se va a permitir el acceso a las personas usuarias con un peso total del conjunto Scooter Persona inferior a los 300 kilos de peso el conjunto Scooter Persona no debe superar las dimensiones del espacio reservado para personas con movilidad reducida en la plataforma central del autobús. El usuario, una vez subida, una vez suba al autobús, deberá colocarse en el sitio y ubicación destinados para personas con movilidad reducida en la plataforma central del autobús y adoptará todas las medidas de seguridad necesarias, entre ellas utilizar los sistemas de retención y accionar el freno o desconectar baterías. Se reunió ya el concejal con representantes de asociaciones de personas con discapacidad para abordar este protocolo. Sin duda María, que una buena noticia entonces para esas personas y usuarios de vehículos a motor, sobre todo para las personas con discapacidad. Por supuesto, porque ellos lo tienen difícil para moverse dentro de lo que es la ciudad, aunque van mejorando poco a poco lo que son las aceras y tal, pero queda muchísimo por hacer y, y bueno, pues todo lo que sea mejorar y facilitar el acceso de movilidad a las personas con discapacidad móvil, pues me parece magnífico. Y continuamos esta mañana de día viernes 20 de mayo del 2016 en nuestra sección de la oída la al Día de la Organización de Impulsores Capacitados, comentando las noticias que se han producido en temas de discapacidad de las últimas semanas. Y nos vamos hasta Venidor porque la policía y los hoteleros de Venidor ponen coto a la proliferación de sillas autopropulsadas. Los agentes municipales iniciaron una campaña de retirada de scooter y patinetes eléctricos por su mal uso, que por ley permite solo circulación con estos vehículos a personas con discapacidad. El alquiler de sillas autopropulsadas sigue llevando de cabeza al Ayuntamiento de Benidorm. A pesar que a finales del 2013 el Pleno aprobó la ordenanza que regulaba el uso de estos scooters, hoy día siguen tomando medidas para acabar con la proliferación del mal uso de las mismas. La Policía Local lleva desde hace dos semanas inmersa en una campaña cuyo objetivo principal es retirar todas las sillas a motor que circulen por la vía pública sin un uso correcto. Según apunta la normativa local, los empresarios que a arriendan estos scooters, solo se le puede alquilar a personas que tengan debidamente acreditado que padecen una discapacidad de movilidad o bien que tenga más de 55 años. No obstante, desde que se puso de moda este artilugio para recorrer las calles de la localidad, sobre todo en la población inglesa, muchos son los que las han cogido en condiciones poco óptimas con copas de mazo para hacer carreras en medio de las calles. Eh, también es una, una noticia positiva, María, que el ayuntamiento y la policía de Benidorm pueda controlar un poco más el tema de la proliferación de sillas autopropulsadas, que que por ley eh, se le permite la circulación a, a personas con discapacidad. Exactamente, eh, claro, es que no hay que olvidar que estas sillas están pensadas para estas personas, eh, lo que pasa que bueno Venidor es una ciudad eh, digamos de, de, de turismo que viene sobre todo para el ocio eh, y claro mezclamos el ocio con con las necesidades de las personas que realmente las necesitan Y esto provoca un mal uso de, de, esta, de claro. estas sillas, ¿no? Eh, venidores... Es. Bueno, es una caña, eh, claro, porque viene mucha gente despedida y solteros y tal, pues ya te puedes imaginar sí. todo lo que te puedes encontrar. Eh, sobre todo, pues, altas horas de, de la noche y, y, bueno, pues, claro, el mal uso de esas sillas, pues, perjudica, pues, a, al resto de las personas que van por la calle y, y bueno, pues, aquellas personas al final se ven afectadas también. Enhorabuena, entonces, a la Policía Local de Benidorm y también al Ayuntamiento por tratar de solucionar esta situación que, que provoca más de alguna incomodidad a, a los transeúntes, ¿no? no habituales, sobre todo en la zona costera de Benidorm. Y finalmente nos vamos hasta Aspe porque Mónica Oltra visitó Aspe para conocer la situación de los servicios sociales. La consellera de Políticas Inclusivas ha estado en varios puntos de la localidad en los pasados días. Visitó la Residencia de Ancianos Virgen de las Nieves, el Centro del Día Pro Personas con Discapacidad y la Asociación contra el Alzheimer. Mónica Oltra ha sido recibida en los últimos y pasados días en el ayuntamiento por el alcalde Antonio Puerto y el resto de concejales de la corporación. Y tras firmar en el libro de honor, se ha trasladado a la Residencia de Ancianos Virgen de las Nieves y también ha visitado el centro Centro de Día de la Asociación Pro Personas con Discapacidad y sede de la Asociación de Aspe contra el Alzheimer. La portavoz del consell ha estado acompañada por los directores territoriales y general de la consellería y se ha emocionado cuando los alumnos del centro de discapacitados le han regalado una manualidad que ellos mismos han elaborado en los talleres. Respecto al problema de la escasez del agua que sufre históricamente el municipio de Aspe, la vicepresidenta ha explicado que el nuevo consell ha marcado ya sus directrices. Para el anterior gobierno del PP, la prioridad era regar los campos de golf pero para nosotros lo primero es garantizar el consumo humano y agrícola ha indicado ultra a los medios de comunicación mostrando asimismo sí su malestar por los reducidos ingresos que la comunidad valenciana recibe de los presupuestos generales del estado también se ha referido a, a otros temas la consiguiera también temas relacionados con la educación concertada y por supuesto ha resumido su participación como algo muy positivo y una bonita experiencia al tener ese contacto con los colectivos de la discapacidad en la localidad de aspe maría donde tenemos muy buenos amigos como el alcalde antonio puerto sí es una una localidad que nos ha abierto las puertas desde el principio y bueno pues tenemos ahí un buen equipo de trabajadores y es donde como hemos dicho al principio es la primera localidad donde se repartió el, el premio mayor de la historia de, de la oiza hasta hasta la fecha vamos y bueno pues mmm, Es una localidad pues, a la que estamos muy agradecidos, sobre todo Antonio Puerto, por, por haber colaborado tan activamente con nosotros. Pues nada, queremos agradecer entonces en esta sección la OID al día con las informaciones de la Organización de Impulsores Capacitados y las noticias también del último mes y de las últimas semanas y pasados días relacionados con la discapacidad en la provincia de Alicante a María Ortuño, que es la delegada provincial de la OID, Organización de Impulsores Capacitados y de Alicante. María, pues muchas gracias y te esperamos en dos semanas más. Muchas gracias a vosotros. ¿Buscas trabajo? Apunta a este teléfono y llámanos al 965-142521. 965-142521. Si buscas trabajo, la OID te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Alicante y todas las localidades de la provincia. Llámanos al 965-142521 o visita nuestra delegación en calle Capitán Segarra 24, Alicante. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti.